La Pulseada Radio, decíamos recién, no hay eh, ninguna novedad, ¿no? Es algo que venimos escuchando eh, cotidianamente, la situación de muchos barrios, de muchas zonas de la ciudad de La Plata, de toda la región, eh, sobre todo comparándolo con muchas obras que se están haciendo en el centro de la ciudad, ¿no? Eso eso me parece que está bueno destacarlo. Eh, y creo que ya tenemos del otro lado a Carolina, Eh, Carolina es eh, una de las integrantes, de las fundadoras del de merendero eh, Arcoiris y está ahí del otro lado. Hola Carolina, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos, ¿qué tal, cómo te va? Un Muy gusto. bien, acá estamos con con Carlos, con Vanina y queríamos bueno que nos contaran eh, si te parece arrancar por cómo cómo empezó este comedor, cómo empezó esta... Esta, este lugar de referencia ahí en, en el barrio? Bueno, te paso a contar, eh, yo me mudé hace dos años, más o menos casi tres, y al poco tiempo eh, de estar acá, eh, empecé a ver la necesidad que había en el barrio. Pero, perdona, eh, eh, Carolina, ¿en dónde es el barrio? Es el barrio Cristo Rey. Cristo Rey. Eh, ¿Mistro Romero? El Romero, bueno, Ajá. todos lo conoce como Olmos, uh -huh. y en realidad pertenecemos a Romero. Y empecé a ver la necesidad que había, eh, empecé a entablar amistad con algunas chicas, somos 8, uh, entre 8 y 10 mamás, y bueno, empezamos eh, así de la nada, nos juntamos un día, lo charlamos, lo hablamos y empezamos nosotras, empezamos haciendo un mate cocido, con lo que podíamos hacer, con, qué sé yo, pan, eh, alguna chica que traía otra cosa, así... Eh fuimos empezando de a poquito así sin nada entre mm. nosotras eh, en el fondo de casa había un galpón eh todo así desarmado, lo fuimos entre los vecinos que donaban tablas que donaban esto, lo fuimos cerrando eh los chicos se fueron sumando, empezamos a tener a salir a pedir donaciones, eh, nos donaban la carnicería, la verdulería, el almacén, pero poco con el tiempo y como estamos ahora dejaron de, de, de donar y, y bueno y nosotras seguimos adelante eh, digamos eh, con la colaboración de los vecinos siguen los vecinos colaborando muchos acá hay mucha gente que que viene a donar por ejemplo cajones de, de, de verdura de cosas que no, a nosotros nos viene todo todo, todo nos viene muy bien eh, básicamente lo que hacemos nosotros es darle una merienda a los chicos tenemos más de 50 chicos entre adolescentes, algunos mayores. La mayoría son chicos chiquitos eh, y tratar de, de dos días, darle de comer, hacemos comida. En un tiempo estuvimos con una organización, pero como la organización es eh, no es es política, no es social, eh, no era lo que nosotros esperábamos, no, no nos ayudó en nada, así que eh, decidimos seguir nosotras con por nuestra propia organización eh, Sí, nada sí, por, por los propios medios adelante que por, generando. con sí con con lo que podíamos no uh -huh. eh hoy eh ya te digo eh, estamos en en una situación en la que necesitamos más que nunca porque son más los chicos eh son muchos chiquitos eh chiquitos entre meses y Cuatro años cinco años después pasan a los nueve los once adolescentes a veces mayores vienen los mayores casi a veces prefieren no venir para dejarle la comida a los chicos cuando hay comida uh -huh. eh lo hacíamos ante todos los días ahora lo hacemos solamente tres veces a la semana porque no podemos o sea nuestros esposos eh son los que eh ponen lo que pueden eh algunos tienen trabajo otros tienen hanga y sí Y así viste vamos organizándonos y la verdad que necesitamos sobre todo eh, alimentos lo básico leche eh, lo fresco que no lo podemos conseguir eh, o sea del el, el chico necesita comer carne necesita eh, leche y hay cosas que a veces no podemos conseguirlas y o simplemente se le da un mate cocido cuando se le puede dar leche que lo que lo alimenta más no Y, bueno, básicamente esa es nuestra necesidad. Eh, ¿Ropa ta ropa tenemos. también? Ne eh, estamos también con, con el tema de la ropa. Eh, tenemos donaciones, hemos tenido donaciones de ropa eh, que se nos fue de las manos ahí en el momento, porque es, es mucho esa ropa, eh, calzado, eh, ropa de abrigo, ahora que viene mucho el frío, eh, cosas así, etcétera. Eh, Todo, todo lo que se pueda donar eh, o, o acá eh, será muy bien recibido. ¿Y cómo puede tomar contacto con ustedes eh, quien tenga la posibilidad de donar desde ropa hasta alimentos, alimentos frescos, leche? ¿Cómo puede, los puede contactar a ustedes? Lo pueden hacer por este por mi número que quedó, eh, llamándome. Hacia, a, a mi a mi celular lo que no tenemos nosotros es eh, la movilidad no sí. contamos con movilidad para ir a buscar porque desde ya no podemos eh, no ¿Podés decirnos el número al aire? Eh, mi número es eh, 221 221 454 38 38 9 9 56 56 543-8956 sería el, el celular eh, de Carolina para contactarse. También contamos que en futura eh, habilitamos un lugarcito ahí para dejar cosas esta semana para la semana que viene eh, ir a llevar a, a, a lo que se pueda juntar también por acá. Uh -huh. ¿Cuánto este eh, hace exactamente que, que comenzaron? Y nosotras hace dos años y medio, vamos por casi tres años. Casi que tres años. ¿Y, ¿Y cómo eh... ha ido cómo ha ido evolucionando la situación desde que comenzaron a esta parte? Es decir, eh... en estos últimos dos años y medio a tres años. Ya algo dijiste porque contaste que los comerciantes de la región ayudaban y que dejaron de hacerlo y uno supone que no es por mala voluntad hacia ustedes sino porque también ellos se encuentran en crisis exactamente eso es eso lo que lo que pasó eh, nosotros tenemos ayuda de tenemos acá en la 44 una verdulería, tenemos una eh, pollería que nos eh, donaba pero dada la situación ellos también no eh, llegó el momento que ya no nos podían eh, donar nada y eh, bueno era entendible el, el no poder ya también eh, no podían abarcar también ellos eh, el tener que donarnos todos los días las, las cosas, y la verdad que nos ayudaron mucho tiempo. Eh, bueno, esto fue decayendo hace más o menos eh, ocho meses atrás, nueve meses atrás, ya empezaba a decaer, ya empezamos a a, a a caer en el sentido de que ya dependíamos de nosotras, a ver qué podíamos hacer, qué podíamos porque los chicos venían, los chicos ellos vienen todos los días y, y, y saben que acá hay un plato de comida que hay una merienda y no, no, no podíamos decirle no no hay nada entonces tratábamos de, de entre todas las mamás juntar una, una moneda o algo lo que sea y, y, y hacer lo que podíamos o hacerle una comida o hacerle una merienda porque eh, sabían saben ellos saben el horario saben todos y saben el lugar a dónde venir entonces era como que Eh, nosotras veíamos que ellos venían y era la impotencia de no poder hacer nada. Entonces nos, nos fuimos, hicimos, eh, hacíamos a veces acá en casa eh, rifas eh, o qué sé yo, cualquier cosa. Alguna mamá venía y me decía, mira me quedó esto nuevo, eh, una ropa nueva, una campera, la rifaba. O hacíamos un bingo entre todas acá y lo juntamos para poder comprar harina, para poder comprar eh, lo que era, para, para poder darle... Eh, algo a ellos, ¿no? Pero Carolina... también a nosotros se nos complica mucho, se nos complicó mucho también por, por la situación, ¿no? ¿Carolina? Sí. Eh, preguntarte porque cada vez que, que sucede esto Hemos conocido muchos comedores que han abierto en el último tiempo Sobre todo en, en los barrios, en, en la ciudad de La Plata Y lo que sucede es que cuando se abre uno de estos espacios Se empieza a correr la bola y en el barrio se necesitan justamente estos espacios Por la crisis que, que mencionábamos que se está viviendo Entonces cada vez hay más gente, cada vez se acerca más Y ustedes mencionaban que nació siendo en un galpón atrás de, de tu casa. También, ¿cómo solucionan el tema de la comida y de la cocina particularmente cuando cada vez hay más gente para darle de comer o para darle la leche en caso de que sea merienda? Bueno, nosotros atrás tenía eh, yo tengo tenía un galpón que estaba todo abierto y eh, tenemos vecinos que son eh, unos vecinos buenísimos Eh, ...una gente excepcional... ...gente boliviana... ...que ellos nos donaron maderas... Eh, eh, ...nos han donado el material... ...para hacer el piso... ...porque no teníamos piso... Mm. ...hemos cerrado todo... ...incluso eh, con el techo... ...todo, todo... ...para que ellos puedan estar calentitos... ...para que ellos puedan venir... ...a un lugar... Eh, ...no en el piso ni en nada... Eh, ...se ha cerrado todo... ...se hizo un poquito más atrás... ...como para hacer una cocinita pero nosotros nos manejamos, es decir, la comida se hace dentro de mi casa, eh, uso mi cocina, uso mi heladera, o oh, eh, ya se me quemaron dos, se rompieron dos, eh, cuando nos donaban muchas cosas, no nos daban abasto eh, eh, la heladera, así que todo eso se hace dentro de mi casa, con mi cocina se usa, uh -huh. eh, y bueno, de ahí preparamos todos y llevamos al fondo y le servimos a los chicos. Eh, claro. la idea era en ese pedacito que nosotros agrandamos más que los vecinos nos ayudaran era poner una cocina también con una heladera para poder estar ahí en el comedor y que se cocine ahí eh, y no que, bueno, a mí no es molestia, al contrario eh, para mí es un placer cocinar acá los chicos en dentro de mi casa eh, si bien adentro de mi casa no está el comedor, está en el fondo pero bueno, cocinamos adentro de mi casa ...y llevamos al fondo todo. Ay, no, ¿Hubo algún contacto con este alguna autoridad? Supongo que hay una delegación municipal... este ...algún acercamiento para ver si ellos podían dar una mano... ...en esta circunstancia... ...o no tienen contacto alguno con... Eh, yo he tenido... ...he ido muchas veces al municipio... ...el señor Garro, el cual nunca me atendió... Eh, ...he dejado notas a las cual nunca respondió... Eh, nada, siempre fue la nada Es dejar notas, dejar notas, dejar notas y, y, y nunca tuve respuesta a nada Por eso al ver que no tenía más respuestas Decidimos no molestarnos más porque... Eh, es un viaje largo, me imagino eh, se, se hacía eh, un largo el tener que ir y venir, ir y venir Y que no te respondan eh, Y nos dimos cuenta que, bueno, ellos no tienen necesidad, así que no, no había por qué de su parte responder a nosotros, ¿no? Entonces eh, decidimos seguir nosotras con, con lo que podíamos. Uh -huh. Tenemos adolescentes también. Tengo hijas, las que también ellas hacen deportes, les, los eh, enseñan a los chicos, hacen cosas acá, así uh -huh. entre nosotras, ¿no? Todo, todo entre nosotros. Bueno, te felicitamos, eh, aunque pensamos, ¿no? Como, viste, este programa tiene que ver con la obra de Carlitos Cajade y Carlitos decía, este cuando me dicen que bárbara tu obra, yo digo lo mejor que nos podría ocurrir es no tener que existir porque nacemos como producto de la necesidad. Así que lo mejor sería que esas necesidades no existan. Pero bueno, mientras esa necesidad esté, eh, gente solidaria como ustedes en la que le está dando respuesta, en este caso desde Melchor Romero, Así que bueno, felicitaciones y antes de despedirte te pediría por favor que reiteres el número con el que se pueden comunicar con vos las personas que pueden acercar desde alimentos hasta ropa para toda la gente que está necesitando ahí en el barrio. Bueno, dale. Yo desde ya te agradezco un montón eh, por esta oportunidad que me das de, de, de poder salir al aire que la gente me escuche, de que alguien me escuche eh que nos escuche a nosotras y toda toda donación, ya te digo, eh, cualquier que sea pequeña para nosotros es enorme eh, y será muy bienvenida. Eh Comedor Arcoíris, mi número es 2221 221, 221 54 38 956. ¿Cómo se dice? Sí, antes nosotros no tenemos eh Como la movilidad, como para sí, ir a sí, buscar sí, nada, <coughs> eh, vamos a... No estamos en no estamos en condiciones de ir a buscar nada, pero la dirección te puedo dejar es la calle 181, entre 37 y 38, y como punto de referencia en la puerta de mi casa hay un tanque de agua negro. Uh -huh. sí. Buenísimo. Carolina, vamos a estar igual atentes a, a lo que pase eh, estos días y, y seguramente nos vamos a volver a comunicarte. Mandamos un abrazo. Dale, dale. Muchas gracias por todo. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Bueno, Carolina del comedor.